se quiere asa siderá que ha sabido contestar más de una vez cómo te va Isa Hola Juan cómo estás muy bien muy bien buenas tardes para vos y me imagino que dejaste de trabajar un ratito para atendernos Sí, sí, sí, ¿cómo que no? Por supuesto. Bueno, queríamos saber, te molestábamos para enterarnos de cómo está realizándose esta primer jornada, Aixa, del segundo encuentro regional y provincial de artesanos. ¿Cómo se ve la jugada ahí en el Medasur? ¿Hay gente? ¿Han conseguido reunirse 5 o 6 artesanos, Aixa? 5 o 6, está quedando corto, estamos a, a esta altura del día alrededor de los 70 puestos, eh, así que, y a la espera de, de más, porque la gente, los artesanos siguen llegando, eh, calculamos que esta noche y mañana a la mañana llega la gente de, de afuera, así que, más que felices, el tiempo reacompaña, el sol se ha liado con todos esta semana, este fin de semana, este así que felices está, está saliendo todo muy bien o sea que más de 70 puestos que vendrían a ser en su mayoría de artesanas y artesanos locales asa eh, tenemos de la provincia artesanas y artesanos de la provincia y hay gente de por eso también es regional porque se ha expandido a las provincias vecinas eh, tenemos gente de localidades vecinas así que que han querido participar por eso esta vez eh, además de provinciales regional. ...y en expansión. Muy bien, muy bien. Bueno, así que sumamente interesante. Me imagino en los jardines del Medasur con esta tardecita que está haciendo... ...está espe especial. Ya arrancaron, Aixa, eh, algunos espectáculos. ¿Cómo, cómo, ¿Cuándo se van a dar? ¿En qué momento se van a dar algunos espectáculos musicales? Que sabemos que va a haber ballet, va a haber es la escuela de tambores, va a estar... este ¿Qué más? ¿Se me escapa algo? Eh, sí, tenemos a partir de, de las 17 horas, un poquito más, eh, a, abre la la muestra o abre la, la feria, eh, la Escuela de Tambores, este, que este año cumple cinco años en noviembre, así que nos están acompañando y después eh, va a estar Raicera también, eh, con todo lo que es la danza afro, con la percusión en vivo, eh, eso hoy. Mañana también está programado al toda la tarde lo que es música en vivo, show, eh, espectáculos eh, de rock, y el domingo vamos a tener folclore. Hay muchas bandas. Muy bien, muy bien. Así que, que se sumaron a colaborar, sí, sí. Algunos payasos también, payasas. Sí, hay, hay espectáculos a la gorra eh, y me estaba olvidando, ah, hay un ballet también. Muy bien, muy bien. Va a, estar, va a estar muy bueno, están todos invitados la gente eh, a pasar este fin de semana, a venir a, a comprar el regalito para mamá, eh, es un lugar precioso, los Jardines del Medasur es un lugar muy lindo, seguro, porque pueden venir con la familia, pueden venir para traerse el matecito, además de disfrutar de la feria. ¿Algún niño, alguna niña con un triciclo puede ir tranquilamente por ahí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí porque el espacio es, super, es sumamente seguro. Es sumamente seguro y bueno, y se ven, se han sentido bien recibidos, digo, a Aixa, por, por la Secretaría de Cultura, eh, digo, porque este trabajo, esta organización del segundo encuentro provincial y regional estuvo a cargo del colectivo de artesanos independientes. Sí, tal cual eh, la organización eh, la llevamos nosotros el colectivo de artesanos independientes la fiscalización eh, también y el armado eh, siempre eh, con agradecidos a, a cultura porque siempre eh, es la predisposición eh, que tienen ellos en ofrecernos el jardín en ofrecernos las instalaciones internas en eh, los artesanos por ahí podemos dejar nuestros, eh, nuestra producción acá, por ahí el que no puede tra transportarlo por, por, por sus propios medios, por ejemplo, durante estos días. Así que no, siempre mucha, mucha predisposición y, y acompañamiento, ¿cierto? Claro, bueno buenísimo porque además el, el colectivo No necesariamente por ahí todas o todos los que están en ese en ese colectivo pero el colectivo general de los artesanos también tuvieron que vivir este algunos momentos medios medios raros o desagradables directamente eh, por lo menos en lo que cuenta la relación con con las autoridades de la Municipalidad de Santa Rosa, cosa que este, lo llevó a tener a oscuras incluso a la Plaza San Martín en un momento, Aiza. Sí, sí, eh, exactamente. Hemos tenido, bueno, es, es sabido públicamente la lucha de los artesanos, del colectivo de artesanos independientes, eh, siempre refiriéndonos a, a nuestro lugar de trabajo que es la plaza, y también en algunos, por ahí, algunas trabas que han puesto cada vez que hemos querido presentarnos en algún otro lugar, pero bueno, siempre suprimos eh, sortear esos obstáculos, así que este año se vuelve a la plaza, eh, estamos más que felices, y porque nuestra lucha dio sus frutos, este, nunca nos fuimos de la plaza y este año la vamos a poder eh, disfrutar, como corresponde, <ríe> con luz, con, con la gente que pueda ir sin sin ese ambiente de tensión que tuvimos que vivir en algunas oportunidades, pero bueno, eh, felices. Así que también van a estar invitados para la plaza. Bueno, bueno, perfecto. Ojalá que el tiempo también acompañe en esa ocasión, como lo parece que está haciéndolo en esta primer jornada y como parece que va a ser este fin de semana. La verdad es que da muchas ganas de recorrer por ahí porque la propuesta, la oferta es sumamente atractiva, por lo menos para el oído y sobre todo porque ahora viene, como bien dijiste, para muchos y muchas la posibilidad de acercarle un regalito a, a la vieja, mamá. Así que pueden, sí. pueden arrimar ahí y aprovechar todos los trabajos que están realizando vos y tus compañeras y compañeros. Aixa, te agradecemos muchísimo este contacto. eh Muchísimas gracias a ustedes, saludos y los esperamos. Dale, dale, ahí está Aixa Siderac.